Bueno, tenemos el enorme gusto de reencontrarnos con el profesor Roberto Robacio, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, un hombre con una labor muy destacada en su momento en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, seguramente, seguramente no, obviamente podemos decir eh, muchos más de los lugares donde se ha destacado, a nosotros nos gusta presentarlo como un hombre que le da importancia a la divulgación científica y que agradecemos todos, ¿no? Los que no somos de ese campo, los que no sabemos, agradecemos que haya quienes eh, se tomen el tiempo y el trabajo para eh, divulgar sobre ciencia. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Buen día, Ángeles. Ángeles, un, buen, un, un gusto de encontrarnos de nuevo con ustedes. Bueno, la verdad que hoy esta, es un desafío para nosotros muy grande eh, porque estábamos viendo el último artículo que usted escribió, Evolución y Darwinismo en el banquillo, una pregunta, ¿no? Eh, un artículo que le confieso nos resultó difícil porque tiene mucha... No los términos, los conceptos especializados y que va a ser un gran desafío para usted Para la divulgación, para que podamos entender entre todos eh, Un artículo que nos parece de entrada Que es muy importante porque usted está hablando De una crisis a nivel de los intelectuales Con respecto a estos conceptos Como la evolución del darwinismo, ¿no? Sí, efectivamente eh, Probablemente No sé si a diferencia de, de notas o charlas anteriores eh, En esta... quizá no se, eh, no se llegue a una conclusión más o menos provisoria, porque está todo muy eh, en discusión en este momento. En realidad, lo que está en discusión no es la evolución, sino el mecanismo por el cual la teoría darwinista eh, trata de explicarla, que es de ahí que se habla de darwinismo, sí. que es el mecanismo... de la evolución por selección natural esta esta esta última parte de la definición es lo que está en discusión la selección pero, natural la selección natural y la herencia también vinculado a esto bueno la, la herencia se eh, vendría a ser una pequeña parte de todo ese mecanismo evolutivo claro. que eh, tenemos que hablar eh, siempre en términos de muchos miles de años, ¿no es cierto?, de, de, de evolución. Eh, todo surge, o esta complejidad que en este momento muchos científicos están descubriendo, en realidad hace muchos años ya que se está descubriendo, la complejidad nace cuando allá en la década del 50 se descubre la famosa doble hélice del ADN por Watson y Crick, Y a partir de ahí se tejió una especie de dogma biológico, que todavía se mantiene y es muy fuerte, en el hecho de que un gen da lugar a la producción de una proteína y la proteína con una función específica. Eso fue un mecanismo lineal, simple, que es lo primero en que uno piensa como científico, primero empezar por las cosas simples, pero... A lo largo de, de décadas, se vio que esto no es eh, tan simple. Entonces, se empezó a ver que el estudio de muchos genes, es decir, lo que actualmente se denomina la genómica, dio lugar al descubrimiento de muchas proteínas, es decir, lo que ahora se denomina la proteómica. ¿Cómo se denomina? Proteómica. Proteómica. El eh, término, la designación ómica es un neologismo que se aplica al estudio de diferentes cosas. Conjunto de genes, genómica. Conjunto de proteínas, proteómica. Conjunto de lípidos, lipidómica. Es simplemente una forma de tratar de simplificar una enorme complejidad biológica que ahora con, la nueva, con las nuevas capacidades informáticas... Eh, es posible llegar a conocer o se está conociendo eh, el nacimiento de estas ómicas dio lugar a que ya no es un gen, una proteína, una función sino todos los genes todas las proteínas, todas las funciones y no solamente eso sino todo combinado quiere decir que en este momento la super complejidad biológica eh, que se está empezando a, a descubrir eh, está un poco llamando la atención sobre aquel mecanismo darwiniano por selección natural azarosa como algo que muchos están empezando a, a recapacitar y a, a rever y a reelaborar el problema fundamental es que aquel dogma primitivo, gen, una proteína, una función, no solamente se sigue desarrollando, sino que es del interés eh, tradicional, económico y científico comercial muy grande, porque es donde se basa prácticamente toda la tecnología actual eh, en relación a, a los avances en todo lo que es explotación, transgénesis, etcétera, etcétera. Entonces ahí se combinan diferentes factores. Un factor que podríamos llamar científico puro, entre, entre comillas, sí. con otros factores que son intereses de desarrollo desde el punto de vista eh, comercial, industrial, farm farmacológico, etcétera. La complejidad... es todavía eh más grande cuando uno indaga en lo que realmente fue y sigue siendo el concepto de selección natural cuando Darwin vuelve de su viaje en el en el Beagle con una enorme cantidad de, de muestras eh, fósiles eh, o embalsamadas etcétera etcétera cuando vuelve a Inglaterra él se encuentra Con, y empieza a conocer las costumbres laborales de, de, de, de los, de los eh, que hacían explotación de ganaderos, de agricultores, Empiezan a, con, empieza a conocer la forma artificial que esta gente del campo tenía para seleccionar animales y plantas, dicho en forma simple, cruzaban un macho de una hembra de una especie que eran muy robustas y al cabo de varias generaciones podían llegar a tener una selección de animales robustos. Sí. Y eso con cualquier especie animal o vegetal. Darwin lo que hizo fue pensar y proponer que esa selección que era artificial también se producía como selección natural de todas las especies. Eso que, dicho así, puede ser, bueno, una hipótesis inocente con mayor o menor fundamento científico. Eh, sin embargo, a los poderosos científicos y economistas de la época, estamos hablando de una Inglaterra victoriana, sí. estamos hablando de un apoyo muy importante de poderosos científicos de la época como Hooke, Lyell, Huxley... Eh, en el centro del mayor imperio mundial, en plena revolución industrial, sirvió para justificar muchos aspectos de la cultura anglosajona, de las raíces calvinistas, de los valores del individualismo, la explotación de recursos, el, el, el, el costo-beneficio, la, la competitividad sobre todo, porque la... la hipótesis de la selección natural está basada en la competitividad, es decir, en que la naturaleza, por llamarle de alguna manera, premia a los más aptos. En este momento, la complejidad biológica que se está descubriendo es tan enorme que esta, este premio a los más aptos, ese determinismo genético estricto, Eh, fue relativizado y está siendo reestudiado por parte de mucha gente, digamos, de, la, de las ciencias, y hablo ciencias en general como de las mal llamadas duras y blandas. Sí. Profesor, la... en esto, digo para ir eh, llevándola con, con los oyentes, ¿no? Eh, pensando, bueno, ¿qué está diciendo... el profesor Robacio, está hablando mal de Darwin está hablando bien de Darwin y de su teoría. Lo que está haciendo el profesor es ubicando esta, el nacimiento de esta teoría en una época determinada. ¿no? Usted dice incluso en el artículo eh, el darwinismo fue una creación ajena a Darwin. Esto se dice, ¿no? Y que sus libros reflejan lo que era un naturalista aficionado de buena familia, entre comillas, excelente posición económica, poca formación académica, mucho tiempo libre y curiosidad. Sí. Eh, en, las, en, la, en la nueva corriente que se está empezando a visualizar eh, desde hace ya un tiempo, eh, no, hay, no hay ninguna intención de atacar a Darwin en sí. Por eso se dice que el darwinismo fue una creación ajena a Darwin. Es decir... los poderosos de la época se encargaron de implantar esa hipótesis a pesar de que el mismo Darwin en muchos de sus escritos no estaba muy convencido de que fuera realmente de esa, de esa magnitud, de esa importancia. Darwin era un naturalista aficionado de lo que uno podría llamar de buena familia, entre comillas, con una excelente posición económica, con poca formación académica, él había empezado su familia había empezado, que él eh, debía ser eh, un, un pastor protestante, tenía mucho tiempo libre y mucha curiosidad. Eso lo llevó a embarcarse como naturalista en el Bicl. Eh, lo que ocurrió después de que él regresa y propone y, y, y publica un libro que de nuevo, en base a su, a su formación religiosa eh, él se resistía un poco a, a publicar pero los hechos lo llevaron a tener que hacerlo porque evidentemente que su propuesta causó una revolución incluso a nivel religioso por eso se habla de que el darwinismo fue una creación en alguna medida ajena a Darwin, ahí eh, intervinieron poderes Eh, socioeconómicos eh, mucho más importantes de lo que fue de lo que era darwin en aquel momento al punto que eh, no solamente los poderosos científicos de la época sino poco después eh, magnates mundiales como rockefeller carnegie etcétera eh, le dieron todo su apoyo y si hacemos un salto de algunas décadas El, el, el contemporáneo Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía y gestor, uno de los padres del neoliberalismo, asesor de Reagan, Thatcher y Pinochet, cuando proclamó las bondades del principio del libre mercado, dijo, leo textualmente, las demandas de justicia social carecen de sentido porque las demandas de justicia... son sencillamente incompatibles en cualquier proceso natural de carácter evolutivo. ¡Qué fuerte eso, eh! Eso fue, eso fue una frase de Hayek que pinta, eh, digamos, la relación estrecha entre el poder económico antiguo y actual y el darwinismo por selección natural. El darwinismo por selección natural también... Eh, llevó a no solamente a un reforzamiento de las ideas supremacistas, sino que dio una base científica, colocando la palabra científica entre comillas, a todo lo que fue el eh, racismo, por decirlo en una sola palabra, de, la, de las últimas décadas. Es decir, dio, dio pie a la eh, predestinación, que sería el término darwinista, del moderno determinismo genético es decir, cuando todo está fijado en los genes, incluso eh, todo el mundo sabe que se habla de los genes del amor, los genes del odio los genes sí. del asesino innato etcétera, etcétera que vistas eh, vistos desde el punto de vista del actual eh, conocimiento de, de la enorme complejidad biológica es absolutamente ridículo pensar en esos términos Entonces, eh, la conclusión es que se llegó a un momento en donde conviene revisar alternativas a la selección natural como un recurso evolutivo, y lo que se está pensando eh, son teorías eh, mucho más cercanas a la llamada teoría simbiogenética, es decir, cuando... los cambios evolutivos se basan más en interacciones simbióticas, es decir, en alteraciones de eh, acomplejamiento solidario, digamos, entre, entre comillas, y no en una reduccionista relación competitiva entre todos los seres vivos, desde los virus hasta el ser humano. Claro. Eh, preocupa además, obviamente, el tema de la manipulación genética, ¿no?, eh, Digo, pensando eh, en las ideas que están detrás de todo esto también, eh, el temor que genera la manipulación genética y, y cosas que ya hemos visto que se han producido. Sí, sí, sin duda. O sea, lo que se está cuestionando no es la evidencia científica de todo lo que se conoce en genética Eh, hasta este momento que no hay muchos elementos para para decir que eso es falso eh, lo que se conoce sobre la genética es cierto pero lo que también se sabe es que hasta hasta el momento actual se están desconociendo muchísimos eh, factores que influyen en esa determinación genética eh, sin ir más lejos desde que se empezaron a identificar los genomas, es decir, todos los componentes genéticos de las distintas especies, se sabe que hay un es menos de la mitad de los genes los que se expresan, es decir, los que producen proteínas, que son los llamados exones, y más de la mitad corresponde a un ADN que no es codificante, que no producen proteínas, que eh, se, ya, se le llamó no esencial, se le llamó basura del ADN, se le llamó ADN parásito, etc. Y recién en este momento se está viendo que la mayor parte de nuestro genoma y de cualquier genoma, de cualquier especie animal o vegetal, están compuestos por esos intrones, que son trozos no codificantes de ADN, pero... serían en gran parte los que regulan la función y la expresión de los genes, o sea que hay una enorme cantidad, más de la mitad de nuestro genoma, de nuestro ADN, que todavía no se conoce para qué sirve y que se está promoviendo, se está descubriendo que algunos de estos eh, trozos de ADN, de ADN llamados en su momento ADN basura, sirven para regular Eh, la expresión del, del ADN o sea, esto acompleja muchísimo más el conocimiento que se tenía hasta ahora y también pone un, un punto de atención a todo lo que es la manipulación genética porque si bien se están manipulando factores que son conocidos desde el punto de vista genético se están ignorando muchos otros factores que están influyendo sobre ese funcionamiento genético y que no se tienen en cuenta. Y ahí estamos hablando de los grandes intereses de las empresas, industrias farmacológicas, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Profesor Robacio, aprovecho para leerle un mensaje de la audiencia. Javier nos escribe y dice, muy buena entrevista, me gustaría preguntarle si conoce el trabajo del biólogo Máximo Sandín, y si lo conoce, ¿qué opina del mismo? Gracias, dice Javier. ¿Qué tendrá que ver con esto? Mm. Eh, sí, sí, conozco, conozco algunos trabajos de Máximo Sandín. Eh, Máximo Sandín es un científico de la Universidad de, de Madrid, creo, eh, jubilado recientemente, y desde antes de su jubilación hasta ahora es, es una de las personas que está eh, investigando y se está expresando sobre estas nuevas corrientes. Eh, hay otros, además, Máximo Sandín tiene un blog, que sería que es muy fácil de localizar en, en internet, en donde él eh, ha volcado toda su, su producción científica, digamos, y su, y su producción a nivel de, de divulgación de estas nuevas corrientes. Uh -huh. eh, profesor, ¿y en esto cómo estamos? En este, ante esta situación de, de debate, ¿no?, de, de crisis eh, sobre estos conocimientos, ¿cómo se está en este tercer mundo en el que vivimos en relación al primero? Eh, ¿Cómo se está? Eh, bueno, Digo, ¿cómo, cómo se puede el, participar? ¿Cómo mundo, participan los científicos de nuestro tercer mundo? Eh, bueno, yo no conozco que muchos científicos estén participando de estas nuevas ideas ...que un poco tratan de, eh, digamos, de buscar alternativas a la selección natural. Eh, nosotros, en general, los científicos del, del tercer mundo, en general, salvo escasas y loables eh, excepciones... ...seguimos las reglas que dictan desde el primer mundo, desde el punto de vista científico, como desde cualquier otro punto de vista... Entonces, eh, no hay mucha diferencia. Acá hay alguna gente que se está empezando a expresar, que por supuesto no tiene mucha difusión con estas nuevas ideas. Eh, el dogma de, original, digamos, de, de una construcción lineal, un gen, una proteína, una función, a pesar de que ha sufrido muchas modificaciones, sigue siendo, digamos, un dogma respetado, no solamente en el tercer mundo, sino también en el primero. Claro. Eh, dos aspectos que se eh, oponen o ponen en duda esto, este dogma central es, por un lado, la epigénesis. La epigénesis es todo el conjunto de factores que influyen para que un gen funcione o no funcione, o la manera en cómo tiene que funcionar un gen. O sea, todos los factores externos al gen se engloban en el término de epigénesis, y dentro de la epigénesis pueden influir incluso factores alimenticios, por, de, por dar un ejemplo. Y también tuvo mucho que ver en, en la puesta en, en duda de estos me mecanismos dogmáticos, entre comillas, eh, un mecanismo que se llama empalme alternativo o alternative splicing, en el, en el cual ha tenido una destacada Eh, actuación un, un colega argentino muy conocido que es Alberto Corblich él mostró en trabajos que ya tienen bastante de tiempo, cómo un gen puede eh, dar lugar a más de una proteína y a más de una función, incluso a veces contradictorias entre ellos o sea, eh, es un mecanismo que eh, acompleja el aspecto biológico y pone en duda una una un, un un dogma tan lineal como pensar que todo está eh, sujeto a, a la a la función de un de un gen o de cada gen bien bueno profesor eh, cómo se sigue esta este debate digamos cómo podemos seguirlo en esto que es un usted habla de cambio de paradigma eh, cómo se puede hacer para seguirlo por dónde va dónde leer dónde buscar Bueno, eh, eh, recién eh, el, el, el científico que mencionaban, Máximo Sandín es, es uno de los científicos que está saliendo a la palestra con este tema. Eh, también se puede entrar, pensando en términos de Internet, ¿no es cierto?, con eh, teoría simbiogenética, o sea, la teoría simbiogenética es algo que parcialmente está ya aceptado Eh, por la ciencia en el sentido celular, es decir, el origen de nuestras mitocondrias y de nuestros cloroplastos estarían ancestralmente asociados a una simbiosis entre una célula, una protocélula muy primitiva. ...con bacterias, con características que posteriormente son incorporadas por la protocélula... ...y que forman nuestras mitocondrias y nuestros cloroplastos. Esto que está aceptado universalmente eh, puede tener una extensión mucho más importante... ...sobre todo teniendo en consideración que la mayor parte de nuestro ADN... ...cuando digo nuestro estoy diciendo de todos los seres vivos, animales y vegetales... La mayor parte, repito, de, de nuestro ADN eh, son secuencias idénticas o las mismas que las secuencias virales que se podrían encontrar en virus y protocélulas de muchos miles de millones de años atrás. o sea que la complejidad es muy grande, sí, sí. Eh, nosotros una, en general pensamos en un virus como en una partícula que produce una enfermedad, y un vi virus es mucho más que eso, eh, se, se implantan en nuestro ADN y funcionan, eh, nuestro ADN funciona en gran medida por secuencias que las podríamos llamar virales o descendientes de los antiguos virus. Muy bien. Eh, acá el doctor Chiflet dice, pregunta al profesor, seguro que no entendí, ¿por qué en la reproducción hay una pelea entre machos? ¿No se busca al mejor? ¿Y de ahí la naturaleza busca al mejor? Ojo, no estoy en contra, sino para entender. Yo tenía entendido que los genes funcionaban de acuerdo al medio ambiente, dice el doctor Chiflet. Sí, evidentemente que los genes funcionan de acuerdo al medio ambiente Llevan, digamos que llevan una, un alfabeto a ser traducido pero la traducción de ese alfabeto eh, depende de otras moléculas que le permitan, no le permitan o le modifiquen esa expresión o sea que eh, el gen funciona pero en, rela en relación a su regulación por factores externos En cuanto al salto que podemos dar de complejidad en relación a los machos que se pelean, eh, eh, no me podría expresar yo acá, habría que, habría que consultar con un biólogo etólogo, Muy pero no necesariamente todo en biología funciona como una competición, y muchas veces sí funciona como complementariedad, como simbiosis, es decir, como lo que uno llamaría eh, acción solidaria. Muy bien. Profesor, nosotros le agradecemos muchísimo por habernos acercado todo este análisis. Eh, le agradecemos también por la explicación y, por supuesto, quedamos en contacto. Perfecto, Ángeles. Fue un gusto de nuevo comunicarme con ustedes y, bueno, a disposición en lo que pueda ser útil. Igualmente. ¿eh? Un abrazo, profesor Roberto Robacio.